Bueno, y ahora vamos a hablar un ratito de tenencia, tenencia responsable. Les recuerdo que hoy parte un nuevo espacio a las 12.30. El programa se llama Mesa Ciudadana, conducida por el periodista Mario Jaro. Y ahora estamos con Iván Videla, una persona motivada a, a educar, a compartir con la comunidad sobre el tema de la tenencia responsable. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Gusto nos trae el día de hoy? Bien, hoy día traigo dos temas bien importantes para lo que es la comunidad de Puente Alto. El primero que voy a tocar es el tema de la obesidad de las mascotas y después voy a tocar el tema de los animales perdidos. Hay una gran cantidad de, que, un gran número de animales que se pierden a nivel americano, porque no hay cifras nacionales, que se pierden y no vuelven más. Se estima que son como alrededor del 30%, pero de eso vamos a hablar más tarde. Primero vamos a empezar con la obesidad de los animales. Adelante con el tema, por favor. Ya. Mira, Juan Carlos, eh, tal como en los humanos nosotros tenemos el problema de la obesidad. No podemos hablar tanto de sobrepeso en los... En los bueno, se puede al, en rangos veterinarios si se habla como sobrepeso. Pero es más como obesidad, porque los animales no tienen esa saciedad de hábito y este hábito de saciedad. O sea que se llenan con una cantidad de alimentos. Ellos, por instinto natural, ya tanto el perro como el gato, tienden a comer todo lo que uno le lleve al plato de ellos. Toda la ración. Hay casos que animales por motivos fisiológicos y por motivos de algunas enfermedades extras también no comen y caen en estado de desnutrición, pero el mayor porcentaje de los animales que son obesos son por culpa de, de nosotros mismos, los dueños, que les damos a veces eh, la visita bajo la mesa, que le damos un poquito de jamón Le vamos dando ciertas cosas que para nosotros decimos Ay, es un poquito de ración. Pero si lo llevamos al porcentaje de sales Lo llevamos al porcentaje de nutrientes Y grasas excesivas que recibe el animal Son alarmas Juan Carlos, por decirte Muchas veces tú sabías que el Uno de cada tres animales de un hogar son, Están en nivel de obesidad Juan Carlos, perdón ¿Que sabías que, por decirte, el nivel de obesidad de los animales es uno, por decirte, cada tres de los que hay en su hogar? 33% Más o menos, exacto ¿Y eso depende por qué? Porque la gente eh, le da comida al perro Le da ¿verdad? comida al perro muchas veces dando, eh. y, y, exacto. Le, le llega y le, le llena a veces el plato para un solo día Para darles a veces la razón en un solo día Diciendo que los alimentos siempre dicen y advierten que hay que darle de dos a tres veces la alimentación al animal en diaria. Por decirle, la gente que mucha gente me puede decir, yo trabajo y llego a una hora y salgo a otra hora y es muy largo el, el proceso. Sí, es largo el proceso. Pero ahora salieron, por decirte, unos platos que tienen la ración programada para darles al alimento a ciertas horas. Eso es ¿no? pero una cosa. Me imagino que de acuerdo al tamaño y la estructura física de cada animal es lo que debes darle, ¿no? Exacto, Juan Carlos, por decirte. Hay distintas medidas y en eso uno tiene que elegir el alimento obviamente dentro de esos recursos que tenga y también la cantidad de nutrientes que tenga. Por decirte, siempre uno va a leer atrás del saco y va a decir Este alimento tiene un 23%, que es un nivel bueno de proteínas, por decirlo También otro alimento tiene un 19% y es un, periodo, un rango más o menos equivalente Además aquí en Chile las empresas de alimentos nunca dicen la cifra exacta Siempre dicen, A la empresa eh, le importa vender, no más eh, ¿qué, ¿Qué le interesa exacta. la salud del perro? Ah, lo mismo Venden entre, dicen, no más de 10%, no más de 20%. ¿Pero 10% ¿de, de qué? Pues? De proteína, por decir. No más de tanto por ciento en grasa. Correcto. Y por decirles, hay ali varios alimentos. Y lo importante que tienen que entender la gente en eso, para poder saber qué le están dando a su animal, es que van nombrando los ingredientes del alimento. Y el primer ingrediente es el que mayor porcentaje tiene, supongamos un alimento que dijera sus productos de carne. Ya, ese es lo que más tiene en ese momento. Después empiezan a bajar para abajo y en, eh, a nombrar otros productos y en la menor cantidad de productos que tienen. Hasta el final de la lista. Otra cosa que hay que decirles que en la tabla posterior sale un cuadro como coordenadas donde sale el... El perro por tamaño, más mi nombre algunas razas de, ani, eh, de animales y el, la forma del animal. Y abajo sale la edad que va teniendo el animal. Uno va cruzando esas dos tablas como coordenadas y va a encontrar la cifra exacta que requiera un perro. Supongamos un pastor alemán que tiene que comer más o menos dos raciones de 450 a 3, 430 gramos diarios. Es más menos esas son las cifras promedio. Eso es lo que el... más o menos diario, y esa ración se divide en dos, y esa, y esa ración de 430 o 400 gramos por ejemplo de un alimento de X, que sería el que en el micas que yo le estoy dando a mi mascota, Tengo que distribuirle en dos raciones y dárselas a mi perra. Obviamente uno tiene que subir a ese y asesorarse con el médico veterinario para darles, por decirle, subirle un poco más la ración si es un perro que hace deporte, si es un perro que... o bajarle si es un perro que tiene una vida muy sedentaria. Igual mismo, con mayor razón los gatos, porque los gatos son, los mayor propen son más propensas a enfermedades, cabe decir, como la diabetes. Ya, mira. Están todos los animales... Por tener eh, rangos fisiológicos pueden tener diabetes, tienen, pueden pro, tener algunos problemas a la presión. No tan notorios los problemas a la presión, pero sí pueden tener esos problemas porque son seres que tienen una fisiología como tanto el humano como el animal, pero en distintas escalas. ¿no? Ya, yeah. no sé si alguna gente, alguien eh, quiere hacer algún comentario o alguna duda de este tema, me gustaría que lo hicieran oír a la música y luego yeah, volvemos okay. Okay, okay, ¿eh? ¿sí? vale. creado, tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas tu nombre tu nombre Que no aprendí tu, tu nombre, y aconocen las flores, y hasta los señores lo aprendieron de mí, tu nombre, tu nombre. Ricordo i presenti a che mi in tua assenza esta solitudine mia nombro come un rezo venero tengo se porque spero tu algún día Me dijeron cada vez en cuando preguntas por mí También me dijeron Yo la vigilo cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho antes de partir Si lo hubiera hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. Ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti. Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir. Мі! Para celebrar este 18 de septiembre como Dios manda, visita a Carnes y Avícola San Nicolás en Lonatoco 1302. Los esperamos con los mejores cortes, al mejor precio y con una excelente atención. Abastero, carnicero, plateada, lomo liso, vetado, longaniza, pollo y el mejor cerdo. De lunes a sábado de 9 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos de 9 a 15 horas. Recuerda, te estamos esperando en Nonatocó 13.02. Carnes, Llavícola, San Nicolás. Tus amigos para celebrar estas fiestas patrias. Vamos a saludar a los amigos que están con nosotros a esta hora. Inden, fábrica familiar de encurtidos, con 25 años de experiencia en el mercado, un rico sabor artesanal, así es su completo, churrasco y papas fritas tendrán un mejor sabor con Inden, ketchup, mostaza, ají, chucrut, salsa americana en su mesa y local Inden. No puede faltar, llama al 22-481-0380, 22-481-0380 y solicita tu pedido. Recuerda llamar al 22-4810-380 y los productos Inden estarán en tu local. Recuerda que si dices que escuchas el programa Cultura Cívica Progresista, tendrás un 15% de descuento. Inden, el sabor naturalmente familiar. Power Cars. Si quieres que tu vehículo sea el vehículo de tus sueños, ven a Power Cars y tu sueño se hará realidad. Mecánica, general, llantas de aleación, neumáticos, luces de xenón, alarmas, cierre centralizado y todo el audio del mundo a tu disposición. La mejor tecnología a tus pies con Power Cars. Visítanos en nuestra casa matriz de avenida Concha 0509 Puente Alto. De 9.30 a 18.30 horas. Escríbenos a ventas.powercars.cl. Y visita nuestras sucursales de Avenida 10 de Julio 767 y 767A. Escríbenos a sucursal hotmail.com O visita nuestra página web www.powercars.cl. Y si mencionas el programa Cultura Cívica Progresista, exige tu descuento del 5% en todas tus compras. Ya sabes, Power Cars, el poder sobre ruedas. Vamos a saludar a esta hora. Valter Araya y La Alborada La mejor amazandería en Puente Alto es La Alborada en Fiestas Patrias Haz tu pedido ahora, si eres colegio, institución, centro de madres, crudo adulto mayor Llama ahora al 850-4326 850-4326 La mejor amazandería en Puente Alto es La Alborada 850-4326 de Valter Araya Ubicado en Nemesio Vicuña Esquina, abogado. Un gran saludo para el sensei de la chía, té rojo, té verde, productos naturales, todos los insumos para fiestas patrias. Gustavo, el sensei, nuestro gurú de los frutos del país, Saldía. Él está ubicado en Clavero Esquina, Santo Domingo. Frutos del país con nuestro gurú y amigo Gustavo Saldía. Un costado Navarro Sport con bolsos, carteras, calzoncillos largos, eh, todos los, los insumos necesarios para irse de vacaciones en fiestas patrias. Todo esto, los sombreros tejanos de Guaso, lo tiene Navarro Sport, Clavero Esquina, Santo Domingo. Grandes amigos que hacen posible que tú y yo nos comuniquemos todos los días. Y volvemos junto a Iván Videla y el segundo bloque de este momento eh, de tenencia responsable. Adelante Iván, por favor. Ya amigo mío, eh, ahora, bueno, ya como habíamos hablado de la obesidad, por lo visto a la gente le quedó claro que hay que tener cuidado con los alimentos y poder seguir todo lo que es la alimentación indicada por un médico veterinario, o por los alimentos de especialidad, o los alimentos que tienen en la parte posterior del saco, que nos indican cuánto hay que darle. Les quiero hablar de otro tema que... Yo creía que estaba libre y no estaba libre Que es el tema de los animales perdidos Hace un tiempo atrás se me perdió una mascota Gracias a Dios apareció por difusión Porque gente compartió una foto de mi animal perdido Y me dieron los datos donde lo encontraron Y me lo entregaron san y salvo Y sin pedirme ninguno como de recompensa Que es algo que agradezco públicamente a Daniela Que fue la que me encontró el perrito Y bueno, quiero decirles algo, algunos datos serios que son como que el 15 al 32% de, los, de estos animales pueden aparecer ¿Y por, qué, ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no sabe cómo poder solicitar la ayuda a que aparezcan estos animales muchas veces pegan una foto, eh, la foto por el clima se daña, etcétera, etcétera Ahora tenemos el tema de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter eh, y un montón de sistemas en los cuales podemos publicar y podemos llegar a encontrar imagínate que el 40% de los animales de casa que se pierden tienen consecuencias fatales que mueren en el camino y pueden y no se encuentran más por eso el a su contraparte si se difunde el 50% de los animales llegan a ser encontrados este es un dato que es a nivel mundial porque en datos nacionales como dijo Juan Carlos la gente nos interesa muchas veces en averiguar estas cosas hasta que les pasa muchas veces y sufren el tema lamentablemente es así la cosa y, y para más lamentar la tercera edad es lo que más sufren en este tema porque el la tercera edad no maneja estos sistemas estos sistemas de redes sociales por lo cual yo voy a dejar y finalizando antes de despedirme de este de este programa que he hecho para ustedes. Voy a dejar un tipo de hoja folleto tipo para que la gente sepa cómo publicar una foto con las instrucciones para que publiquen en las redes sociales o, o la misma gente de tercera le pida ayuda a los nietos o a, la, o a los vecinos que le publiquen una foto porque al publicar la foto esa foto corre por todos los grupos pro animales todas las clínicas veterinarias y pueden dar la voz de alerta se les encuentran hay otro porcentaje que son los animales de raza que son los que se pierden pero lamentablemente es sabido de que estos animales de raza muchas veces son porque son raptados o son robados para obtener aquella recompensa del animal perdido entonces es una parte más difícil es una parte más tétrica esta o más dolorosa para la gente bueno Juan Carlos eso me quiero despedirme de donde la gente te puede ubicar ¿Te bueno me, me pueden ubicar por Perrotón Puente Alto por el grupo Pro Animal que yo apoyo los sábados en la jornada de adopción yo siempre estoy dispuesto a aclarar dudas que tenga la gente otra cosa es por mi celular lamentablemente tuve alguna espitanza me da lo mismo señores la espitanza ahí yo soy una persona seria que estoy este, yo ocupo mi tema para trabajar así que sigan con su infantilismo llamando esas personas que hacen la espitanza y la gente que quiera hacer sus consultas siempre va a tener mi respuesta y mi cordialidad además que soy peluquero canino les puedo ayudar y, y ya soy egresado de técnico veterinario ya me dieron los papeles de egreso Y, y bueno, mi número es este, es 765-701-14, el número de celular, lo repito, 765-701-14. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta pronto.